No. Oh, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Y? yo os pregunto ¿Quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es... ¡El Hombre! Peor. bien esto es rebelión animal martes hoy que hoy es 8 de noviembre martes 8 de noviembre bueno no pude estar la, la otra semana pero bueno nada varias cosas para para leer a como más también para <coughs> para escuchar A modo de de comentario la, el encuentro de liberación el máximo que hubo en barcelona algunos los vimos con una parte digamos crítica ya que se le dio mucha mucha cabida digamos a, a lo que tiene que ver con, con las organizaciones que, que bueno han sido digamos este represaliaadas pero bueno en esa charla que hubo, se trató de hacer un debate, no, no, no hubo mucho di espacio, digamos, como Pero para para debate porque era un punto de vista únicamente centrado en lo que es el veganismo, el sin tener en cuenta otros, que o al sistema que, que nos oprime a diario, a los bueno, que bueno, pertenecemos a la clase claro, trabajadora, y bueno, eso y más que nada ahí, eh, no, no sé, eh, no sé no qué más contar, no tengo muchas ganas tampoco de contar mucho algo al respecto sino que un encuentro que sea digamos con liberación animal si no nos tiene en cuenta a nosotros como, como animales explotados este va a ser mucho va a ser muy difícil digamos de que cambien esos parámetros que tiene la, la gente común y silvestre de de ver algo que dice ser un movimiento pero que en realidad creo que, que dista mucho de, de ser un movimiento si no hay una inserción social en determinado, en, en lo que son los movimientos sociales, de sociales de también de y eso, que no pase es que todo por por un veganismo presidente. de no este, que sea no solamente de una de clase pudiente y el resto a tomar por culo. Pero bueno, nada, no, esa es la, para, la opinión mía, la, del, la, la deuda, el, que quienes escuchan el programa porque algo saben lo de, crítico de, que es el, el programa y el blog también y bueno, que si no estaba incluido el clasismo también es de la el y sistema capitalista que obviamente que hay gente la, que es anarquista, libertario lo que sea que la, le gustaría tener europeo, mataderos y todo eso a su eh, alcance, eh, pero eh, no no es lo que pensamos varios de que tenemos un posicionamiento bolsa, digamos por, por la liberación total, de la por decirlo de alguna manera. Bueno, Acá hay algo que envió la gente del de Garreta, ¿no? Pero, que hacen el blog Dante Di Leone Eh, 1800.blogspot.com gente que está participando que en tema de una campaña de el muchacho cerrar Green el, cabillo, Hill, el, eh, el y dice balance. acá el texto repercusión de la presión de la caer, campaña a caer, fremar Green Hill después del presidio no. y ocupación del tejado de una de las casas no. de Green Hill, mí, la acciones en, en realidad, este realidad, último mes se las hace visible la explotación de Beagles en Montichiari, esto es todo en Italia atrayendo el interés de medios de comunicación y debate por parte de políticos Parvema, proveedor de productos farmacéuticos corta auto, relaciones con Green Hill mala mala antes del presidio delante de sus oficinas. Lo, es El 1 de noviembre se presenta un, una instancia de retiro de la licencia pregunta, y cerre de la terror, actividad yo, de Green Hill por pregunta, parte de la policía ¿no? judicial ¿no? No, a la alcaldesa de, ¿no? alcaldesa de Montichiari. Sí, Debido sí. a no tener un registro de carga y descarga de perros, hablamos de 400 sí, perros aproximadamente, a la vez que al menos... 35 perros muertos sin, sin de certificación de alguna Incumpliendo la al ley de, y, de, por, sí, de criaderos de perros a bueno, si las por leyes a pasarlas por el por está, el forro, digamos Porque no no es lo, la, lo importante de esto La alcaldesa sí. tenía 3 días para tomar sí, una sí. decisión por. sin respuesta alguna Cabe destacar que el año pasado esta señora Comentó que ella no podía cerrar dicho criadero Dando a entender que haría todo lo posible por cerrarlo Sin embargo, después de dicha denuncia contra Greenfield Por graves irregularidades administrativas No ha hecho nada, vamos a... A ver si alguna actualización, digamos, eh, al respecto, pero me parece que era todo lo que venía por parte de... del blog. Eh, también, bueno, ver algo de... bueno, no, no dice no dice más nada. Dice, cómo si sí, dice, perdón ¿Cómo se puede presionar más aún? Escribe la siguiente carta a la alcaldesa Motiquiari Y envíalo a... Bla bla, bla, bla, bla, bla, bla, Y bueno, está todo en italiano Pero bueno, algo de lo que está pasando ahí en ese criadero Para... En esa cárcel por nombre de, de criadero de Green Hill en... En Italia Y... Eh, bueno, hay un texto de el sitio liberación total que es liberaciontotal.aineconh.org bueno algo en relación a los 10 años de, de la muerte de Barricón ¿no? que un día el día 5 el día sábado hicieron hicieron 10 años de, de la muerte eh, y bueno dice dice el texto así recordando a un guerrero a 10 años de su muerte Barri vives en los que luchan Ya han sido 10 los años que han pasado desde que el guerrero Barrejón murió luchando y queremos recordarlo de la mejor manera. Cambiamos la imagen de la página, es acá, el banner, como pequeño gesto, un recuerdo a su muerte. Dice, desde que desde que comenzó a interesarse por la liberación animal, no se conformaba con la sola idea de pensar en que algo no estaba bien. Decidió pasar a la acción y participar en distintas iniciativas. Era parte de manifestaciones fuera de peleteras, expandiendo el mensaje y al poco tiempo se convirtió en una cara combativa de la lucha por la liberación animal. Al oír el nombre de Barry, inmediatamente hablamos de una persona que incluso a edad adulta tomó las decisiones más importantes al pasar a la acción, aprovechando al máximo el tiempo. Nos encontramos frente a una persona que no permanecía tranquilo ni de brazos cruzados frente a lo que se desde lo que sabía que estaba ocurriendo con los animales realizando muchas acciones, participando por ejemplo en el rescate de 82 perros Beagles y 32 conejos desde Interfauna y como parte del Frente de Liberación Animal. Incluso no necesitaba de nadie para hacer lo que para él era una lucha, pero sí debía hacer algo, pero si sí debía hacer algo lo hacía de manera individual y acudía por ejemplo a repartir proyectos solo. Barry mantenía un número de detenciones muy reducido, pero un número efectivo para la policía para actuar en su contra y ver en qué tipo de cosas se estaba desenvolviendo. Él era una persona que sentía el deseo en la piel por hacer cosas, se mantenía activo realizando la mayor cantidad de acciones que para él fuera posible y al estar prisionero por tres años se mantenía inquieto e impaciente al pensar que no podía continuar desde adentro siendo un aporte en la lucha. Por lo tanto, una vez que se le entregó la noticia de que debía ser encarcelado de nuevo, no dudó en caminarse lejos y con rumbo desconocido, rechazando completamente la idea de volver a la región. Desde la calle realizó otras acciones, como lo es, por ejemplo, la oleada de incendios en Butch, en Inglaterra. Esto hizo que la policía comenzara a sospechar sobre los posibles responsables, comenzar a la caza contra él y otros activistas. Debido a que necesitaban pruebas contundentes en su contra para mantenerlo encarcelado, fue necesario un amplio número de policías a cargo, con labores de seguimiento para poder atraparlo. Barrijón fue detenido cuando se disponía a realizar una acción y fue condenado a 18 años de cárcel, la cual enfrentó de la manera que la primera, él decidió. A Asumió a, que el tiempo que pasaría uh, enjaulado se, no, debió, no debía permanecer pasivo, al está, contrario, que la cárcel no acabaría ciudad, con él y sus total, ideas. Se mantuvo matuvo, siempre firme tal, y recurrió hacia la única manera que encontró que para continuar todo, siendo maturó, un aporte real en la lucha por la liberación animal, maturó, la la liberación animal ingresa, utilizando su propia y vida como arma, exigiendo que se cumpliera la promesa electoral de poner fin a la vivisección. Él no creía en los partidos políticos y claramente ocupó esto como medida de presión para darle un espacio a la huelga de hambre que había iniciado. Su huelga pasó a la luz pública y mucha gente que se mantenía como espectadora comenzó a tomar la iniciativa de realizar acciones. Él creía en las capacidades del individuo y los grupos de acción, pensando en que si mantenía una medida como esta, lograría hacer que las personas que estaban en la calle se sintieran inquietas y con rabia por lo que pasaba, cumpliendo estos sentimientos en acción directa. Se las va. acciones comenzaron a multiplicarse entonces, y sus objetivos eh, eran cannicerías granjas y laboratorios no más, en claro donde eran de, atacados y liberados el animales el allí, pero todas acciones padre. en solidaridad con barry eh, entonces eh, van... producto de las huelgas Barry comenzó a sentir los es huelga, efectos ya tipo, que mientras dice, pasaba el tiempo voy, comenzó eh, a manifestarse un, de un desgaste general el domingo 4 de noviembre barricón perdió permitió la ingesta de alimento pero su cuerpo ya estaba demasiado deteriorado El ciclo de noviembre otro tipo que tiene un nombre de 2001 Barrijón muere a la edad de 49 años de, debido a fallas en su organismo Europeo, principalmente de su hígado y ahí va a de todo, de gente hoy dice acá el portal Liberación Total por queremos, deciros, queremos recordarlo por lo que fue un peligros, guerrero en la lucha por la liberación animal que, que, que, que dio hasta las últimas consecuencias la por sus ideas y por la por lo que para eso, él era su lucha a lo mejor están muchas personas solo recuerdan por lo que fue y lo que hizo sus aportes y su vida su hueca y su muerte estuvieron marcadas por el apoyo de los compañeros solidarios que se mantuvieron a su lado si bien en su funeral no habían razones para sonreír Sí habían que están para mantenerse a firmes griegos, y fuertes, pues afianzando los un lazos un de los que luchan niño por, niño por, por la liberación y respetando no todas sus la ideas, la decisiones nueva y deseos. Goberna, eh, a recordar estos 10 años de su muerte de la manera de la que sea posible, a multiplicar las acciones. En honor al compañero Barri, Barri vive en los que luchan. La región, 17 de marzo del 52, 5 de noviembre de 2001, Entre muchas farlopa. Eh, hay una canción de de una, una banda que se, se llama o llamaba de ingentes de dinero? Es así Activ como se hacen las negociaciones. Activ y bueno, estamos estamos a la esto, de pero, como sea estamos sonando esto pues bueno, esto Radio en Vivo sigue diciendo animal. la gente en Grecia desde 107.1 FM de la lucha. Y hablando de lucha, Vamos a ver que estoy buscando es la lo que la situación con los compañeros de la conspiración si de Ciudad de acá Juego. Así varios de ellos y y bueno, recibieron el animal 107.1 de la FM desde Nou no Barris Barcelona dar, también en el portal desde dentro explicando eh, el de identifis.org en el, una propuesta que ellos En la Radio Libre de Rentería el País Vasco silic.net las dos veces con Z. Y ellos También en seacabuelaveda.com.ar Son diferentes sitios donde se remite o se retransmite lo que sea el programa También el propio blog un de del de, programa que el, es www.rebellionanimal.wordpress.com y, y bueno, va a sonar, el vamos a bajar la cortina Y mi copiloto, el de la derecha, no Satán, que está a mi izquierda eh, Nos va a... Va sonar a sonar entonces Actives Locked una banda inglesa Con la canción y dices, Los laboristas mintieron la Fai, Barry murió Bueno, Labor Live no Barry, no Barry no died Y ahí va a sonar el entonces Esa canción Que bueno, tiene que ver Con todas las patrañas Tomando Que la, palabra, la los partidos manos, políticos hacen Sean de lo que sea Verde esto Lo otro animalista Lo, lo que sea Partidos políticos los Significa, los significa Estado, policía Represión Enemigos nuestros Bien clarito Suena ahí entonces La canción de Actives Locked Hay que Militarismo Nacionalismo la tecnología, control social, vigilancia, policía, economía, bancos y decenas de temas que que nos serán enemigos jurados en este mundo. Seguramente cada célula antes de presentar una propuesta internacional de acción debe tomar en cuenta también las posibilidades estratégicas y dejar claras sus posiciones. <coughs> Por esto, en el diálogo que queremos abrir particularmente importante, es exponer la idea de trans y cada tema de hacer comprensible su contenido en el caso de que cuando queremos llevarse un contra, ellos, contra el mismo objetivo sea un banco, el discurso de un comunicado <cuchas> se ofrece una conclusión, una compromisión distinta. Los analistas tradicionales de Azunacán, un ataque, por reglas general, expresan su adversidad al estado del gobierno. Mientras que nosotros, siendo parte de la corriente antifacial, anarcoliburista, Tendiendo fuego o volando por los aviones del campo aparte de nuestra rabia contra el Estado, expresamos también nuestra repugnancia a una sociedad, que pone un lado desaparece la crisis, la gente económica, y por el, por el Llegada de comer a los bancos, es el deuda que si exprésamos en las cartas gritas aquí por el campo de nuestro país. Para nosotros Spy es una nueva alergia que nace superando a la ganancia tradicional y procesos burocráticos. Esta es propuesta de coordinados de un marco de campaña y que se ha utilizado en un tema particular para los por las FIIs más fuertes en los asistentes. que por ejemplo, unas 30 empresas de seguridad privada en diferentes países es quemada o volada por los aires. Eso seguramente será un fuerte mensaje de los madres a los maderos privados y al mundo de los hospitales. no olvidamos el poder que está sechando y también será se la gestión sí. de este... no que... de su este porque estamos muy bien preparados y porque esto requiere mucho cuidado de la manera que se ha logrado en una campaña de año, de y en una campaña y en una campaña, así que ponía como un seguidor de este estado, como una sorpresa para nosotros que estén en presencia de de las FIRE é que policía va a observar a los posibles objetivos que vengo a lanzar a los compañeros que se propongan atacar É importante, por lo tanto que os institutos utilizados son golpeados solo uno a la vez de un modo que sea unierto un tema más amplio que se periodistas, facetas, etcétera. Son cabos ahí activos Eh, es Slug, matadero Activo eh, La canción es Labor, labor la Live, no, Barry Day Bueno, los laboristas fueron aquí eh, ¿Quién era? Tony Blair si no, equivoco, si no me equivoco Si no me equivoco, creo que no, Tony Blair esa es época, una, bueno, no, formal, nada es, Los laboristas eran red, Bueno, quienes habían dicho que iban a erradicar cero, la vivisección EY, Bla, bla, bla, bla, bla Habían sacado incluso anónimo, panfletos relacionados con eso Su campaña Se basó en eso También Entre otros compañeros de la FAI En y, caso y bueno, algo que habíamos hecho hace un tiempo cuando la rebelión animal iba naciendo Fue un dossier que que, que había sacado unos textos país. ahí Y bueno, que la puse el otro día en el, en el blog de Y decía y decía esto, Barry Horner era un liberador de animales Pero no es para darle tanta tanta movida al tema sido en Inglaterra, una persona que se negaba a aceptar el uso y abuso de animales Igualmente sobre todo en lo que Consigamos tuvo que ver con la experimentación animal. Pero siendo coherente con su resistencia, Barry era un compañero vegano que además estuvo en la frente por la liberación de animales, fueron encerrados para espectáculos o la industria peretera. Murió preso su tercer huelga de hambre, pero su lucha no ha podido apagarse. No solo el castigo en impartido por el Estado inglés no logró exterminar la lucha por la liberación animal, sino que las reivindicaciones por los derechos de los animales se esparcieron por cada rincón del planeta como respuesta hacia los criminales. Esta publicación intenta detallar sucesos acaecidos en las diferentes ramas éticas en el movimiento por la liberación animal. Y bueno, nombraba lo que venía ahí y cerraba con un, con una frase, por decirlo de Barrigón, que decía, la lucha no es por nosotros, no es por nuestros caprichos o necesidades personales. Es por todo animal que alguna vez ha sufrido y muerto en un laboratorio de vivisección. Y por todos aquellos animales que sufrirán y morirán en las mismas circunstancias, a no ser que detengamos este cruel negocio ya. Las armas de los muertos torturados lloran pidiendo justicia. Los que están vivos lloran pidiendo libertad. Podemos hacer esa justicia y proporcionarles esa libertad. Los animales solo nos tienen a, so a nosotros. No les fallaremos. Barrijón, septiembre del 98. Bueno, iba a buscar algo más también que que tiene que ver con el programa decir que Entonces, este jueves continúa ah, ah, el ciclo docu de documentales que, que de comenzó el día es eh, ¿Es eso? No me acuerdo ahora, pero hace dos semanitas bueno es hubo ah, estuvo se pasó este no matarás Bueno, relacionado con la vivisección, bastante gente, al alrededor de 30 personas en no el, en el, el centro cívico, ese, el y bueno, es importante eso también a nivel de, que de lo, a lo que es el barrio, había gente que del barrio que ha venido, y bueno, a ver este jueves que tiene que ver... El documental está relacionado, son imágenes sacadas de un DVD editado por Rustos Compassion en el año 2004, si no me equivoco. Y son imágenes que después le cambió acá, se lo copió, digamos, se lo pirateó. Hora de actuar fue el nombre que le pusieron. Y tiene que ver con, bueno, liberaciones de animales, sabotajes, etcétera, etcétera. Y bueno, los que quieran venir están invitados al Centro Cívico Cambasté pas para el pu 274 FARC, Metro rey de reya martinín y azul este jueves vez, alrededor de nueve y media y menos cuartos la hora que, que, es que, que comienza la eh, gente que no encontrar es pero bueno vez, eh, y ya el día 24 de noviembre va a cerrar el, el, el ciclo pero que lo sigue utilizando arro y, y bueno que bastante contento con con eso pues bueno ha venido gente se ha interesado por el tema y a partir de ahí también posibilita el hecho de que mañana en la universidad autónoma de barcelona en el El y aula 10 a las 6 de la tarde se va a pasar la carne es débil y bueno, quizás sea algún ciclo ahí también parecido a lo que se ha hecho acá, narcotráfico por los individuos que, que han, han invitado a ir a, a, a participar, que han sido acusados de vender cocaína para financiarse algo que ellos nunca han negado, al igual que los paramilitares que también venden cocaína para financiarse, que tampoco han negado nunca al igual que el Estado de Venezuela que tampoco ha negado nunca, al igual que los narcotraficantes son los que eligen en Realidad, de Ferrocarriles y si no Autónoma Cerdañola eh, por Renfe, esto no es porno o al revés pero, pero bueno, sí es eso pues, mañana y luego contaremos a ver qué ha pasado la si la gente se ha interesado sobre sobre ese eso capitalista. Como es el narcotráfico eh, bueno acá hay algo que envía Cuando Xavi baile que bueno algunas veces se ha leído algún poema acá Colombia y dice acá lo que envían de, de, más, de material por decirlo dice os invitamos a todas y todos sí, a la presentación bueno, en Barcelona bueno, bueno, en barcelona bueno, bueno, del cortometraje Artivista, estado de sitio de Xavi baile xavier baile con música de rafael y el próximo sábado 19 de noviembre a las 19 horas en el local de Rivera que es Ecocentra. Vamos a contar una anécdota. Calle Mallorca 330 los, los, los, y dice Estado de sitio. Es una propuesta basada es en de hechos de reales, mesa, la, la domesticación de la recutre, vida. Eh, la vida como mercancía. ¿Hasta dónde el ser humano ha sido domesticado por sí mismo? tipo ¿Dónde se establece la frontera entre el holocausto animal y la civilización humana? ese ser humano un esclavo natural y canalizan los animales no humanos ese dicho de conciencia? Granjas, ciudades, vida dominada, una sociedad. A continuación, charla del autor, feminización de la conciencia y debate abierto. ¿Las mujeres concienciadas deberían ser veganas? ¿Por qué? Eh, es suficiente es el vegetarianismo muere, es aceptable el, el omnivorismo en una sociedad jefe, amo, egalitarista dueño, os esperamos a el, todas y todos para de ver, debatir para intercambiar ideas. bueno es que puede estar interesante generalmente lo que cárteles, lo que nombra Xavi baile pues, sí, sí, a mí claro, me gusta bastante el tipo como en el partido comunista como lo lo toca Decide determinados eh, temas después hay otra información que tiene que ver con esto ya con, se, con con Brasil porque él ve eh, pequeño, en Novembro Negro y, y Feria del de Libro Anarquista de, de Puerto Alegre las originariamente eran el brazo del, el brazo del día 12 a 14 punto de punto noviembre y, y esta semana con semana continuaremos con la transmisión en vivo del evento Noviembre Negro que está siendo realizado en la USP de San Pablo y del día 12 a 14 de noviembre estaremos también transmitiendo en vivo la Feria del Libro Anarquista de Puerto Alegre De su pueblo, y que no puede que pudiera pagar estar presente un personalmente en esos ah, eventos, escuche Cordero Libertario, estoy traduciéndolo ah, por eso me cuesta un poquito, sigue ah, la programación un comicio, de la semana un un, no, un 9 del 11, un congreso, debate 2 espacios viven, autónomos, viven, plenaria, biblioteca eh, bueno, tierra libre y activismo ABC, participación especial vez, vez. en la radio de el Acampa Sampa Ocupa Salvador y un integrante la Ocupa J13 de Curitiba el congreso 10 de noviembre debate 3 autonomía, como usted, autonomía operaria como a tipo a pedagogía con autonomía por ella sería pablo márquez díaz doctorado en, en, en estado sociedad de educación del por la feus que será una universidad de participación especial en la radio hacer el escucha ¿vale? con las cuotas de todos los del feria Partido del libro anarquista de poro alegre sábado 12 a las 9 de la mañana taller salud femenina por el a las 4 de la tarde presentación del texto ni una pista llamado más que para fertilidad tenía merca cocaína ah, vale, para ver relacionado quizás por la revolución flamando no se <ríe> ve bueno, domingo para 13 parar. estrategias anárquicas de transformación presupuesto y parámetros de, de la efectividad de cocaína por alto y ahí las dos de la tarde este, ese mismo domingo espacios libertarios el, por casa de la, la, la garfija negra el, activismo abc a las 4 que no siendo un punk y contribución para el anarquismo Que por ahí Moinho se Negro desengañó del marxismo, de lealismo, se desengañó del comunismo, dijo, a tomar por... Segunda 14, que viene a ser el lunes 14, a las, eh, las 9 de la, de la mañana, anarquismo después, eh, y las prisiones las hoy. Por octubre, Robin Hood. Bueno, qué bueno que esté Robin Hood dijo, por ahí. Estoy el tonto a las 2 de la tarde, la lucha libertaria en Europa en el contexto actual. Al poco con Escobar, Por José Mari, ex secretario general de CGT España. Bueno, eh, esto es algo de lo que va a pasar FARC, en... ...que al contrario de lo que dice James Petras... ...en Brasil, en este es caso... ...bueno, cosas en San Pablo y Porto Alegre... ...mientras ahora va a sonar... la banda de Chile que creo que se juntaron... Sillón, se, ...se volvieron a juntar, digamos... ...entre fuego con la canción... ...las murallas y los sueños... muchos de gente ...las murallas y los sueños... ...ahí sí. salió entre el ...tampoco vamos a tirar aquí todo mierda sobre las FARC... ...habría que decir que si las FARC no estuvieran en Colombia... ...dando guerra... ...al igual que en su momento el... Eh, Cero no se insociaos, son del de la Nacional. Vivimos en un mundo donde no se respetan los y otro eh, grupo marxista revolucionario eh, Colombia sería conmigo, todavía mucho de lo que es, todavía todavía mucho conmigo, más sujeta conmigo, al, conmigo, al dominio porque ya está ahí física. gobierno creando, de la policía de Colombia el de los narcotraficantes. Es resultado de Mambol. En laboratorio de toxicología.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 de Sonia la cita. El pueblo lo pintó. Tus gatos, hala, back goda. Esto la 1, La cuestión es que Sonia la campaña está hecha de mierda. Eh, ya eh, ha habido debate de, baque, eh, de Kondo, No soporto turar, gente por lo general, gente por el general de la cultura eh, Por acesar con todo lo que había del silencio en el marco Y el bobo número 2 que también fue el interior Que que ser el ministerio como el niño la cuestión Hay también una no, no campanita que cambiar, eh, se ha llevado a cabo por algunas situaciones de las fiestas se entregaron los colectivos y los colectivos de la eh, eh, igual eh, bueno, pues, sacando una serie propaganda una serie y, y, y, y, y, charlas, y aquí vamos a hablar un poco por el la, la de composición del programa y vamos a que es la, la octavilla, ya está en catalán. Que la tarea, la tarea, la tarea. Igualmente que cuando tenemos... La de, animal, de, animal, ...de la compilación de Juega de Fuego, y a mí se lo currió y se lo eh, Bueno, vamos al tema. Eh, luego también esta campaña, no costa de una serie de carteles, uno de ellos es y eso se es como de un circo con 20N que Miguel Nguyen representa también viene en Paso, la de la fecabilla más o menos es... La es eh, eh, así lo dejó Franco después de una dictadura de 40 años que eh, aplastó por la fuerza porque el intento de cambio social se aseguraron de que los que mandaban entonces la banca y la patronal le sigan en su lugar que estaban hablando de la dictadura, el futuro de la democracia, eh, se sería un nuevo movimiento obrero eh, nuevo movimiento obrero y eh, las luchas eh del cual iban pintadas a concha, por supuesto espectacular. La agencia de los indicados, que los en la base, de la ley la ley, más la eh, La tarea de la fue, y es, inspirar cualquier social, un cualquier que implica que un poco pueda ser un partidos partido de derecha, que estaba de a serlo, ser de feitos, y de izquierdas, y eso De se comenzó a conceder a los trabajadores eh, pequeñas guindas del pastel ayudas sociales sanidad y educación accesible para el obrero bueno sonaba ¿No? ahí son entre fuego en la con las murallas y, la y los sueños a libertad votar eh, la un par de noticias eh, que tienen que util, ver con, con es más sutil es más encubierta y por un lado, con eh, gente de presa, gente que bueno que está presa en el caso eh, de Chile eh, y en el caso eh, de otro en Estados eh, Unidos esto también la posible mientras que no atentáramos contra la paz social que eh, Cristóbal Frank que fue conocido por también como como Mono eh, con tal de salvaguardar sus eh, bueno, intereses bueno lo... nos vendieron la ilusión de que los ricos decidían nos palearon la semana padres, pasada y decía así eh, dejaron de existir los obreros, eh, obreros, eh, eh bueno que ahora por, está todos decían ser ciudadanos no, de clase media nos a no ver más allá lo que dice el texto de Mono propósito de la golpiza cara con el de enemigo dice situación el blog es posible. grupo de apoyo a mono.noblogs.org y, y, y finalmente las palabras de los carceleros superaron a aquellas que con dificultad logran decir de corrido de y cuando ya llegó más de un mes en esta prisión a... se atrevieron no, a tocarme la, de... la tarde del 28 de octubre mientras estaba acostado medio no. dormitando escuchaba de la de radio primero de mayo en donde se recordaba un año más del asesinato de Raúl Pellegrino y Cecilia eh, Mañi, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez más, en el año 88. Eh, las migajas, el pasillo sí, comenzó a llenarse de carceleros, algo común cuando, cuando hay allanamiento público, de jaulas en busca no de elementos prohibidos como no celulares o cosas que puedan ser usadas Solo, como armas digamos, contra ellos. Huelga, si Entraron y salí no, inmediatamente. Claro, Ahí veo a un gendarme una conocido por sus actitudes ultrafascistas, que a pesar de no permanecer cerca de mí, me mantenía atento. Luego uno de ellos me pide que saque que mi dinero desde de la, de la celda, en ese en momento siento un golpe en el cuello por la espalda, es el cual me desestabilizó pero de no me hizo cara al suelo cosa. gracias a mi agilidad. Eh, Me doy vuelta y miro para ver quién había sido el bastardo vuelta. que me exigía rapidez. el sargento Salgado, el fascista que nombré antes. Que nombré antes. Se los mínimos, Inmediatamente lo increpo, diciéndole que a mí no, no me iba a tratar de esa forma y con mis manos freno algunos de sus empujones. Una vez en el pasillo, el carcelero, al ver que me resistía a sus órdenes, continuó empujándome con más fuerza. Cuando me dirigía hacia donde estaban los demás presos, él me lleva hacia el sector de las escaleras, donde otros dos bastardos me toman de los brazos, mientras yo resistía firme y un carcelero comienza a golpearme con puñetantes tazos sueldo, en la zona del abdomen. Yo intentaba los bloquear públicos, los golpes con mis rodillas y al menos y uno de sus puñetazos, puñetazos. dio con ellas. Esto no hizo nada, que se enfureciera y sumado a otros entarmes con sus bastones de mejor. madera. Tomaron valor, normal, entre comillas, y comenzaron no doy, a golpearme en la cabeza. Sueldo, lo que cueste, y en ningún momento, momento pedí compasión y, y les pedí que me dejaran. De Resistí con entereza todo lo que pude. Pero producto de los golpes, este quedé inconsciente por un breve momento. En la Al despertar tenía adormecido el todo el cuerpo y no podía pararme, por lo que me bajaron arrastrando hacia abajo por Llegaran cinco pisos. Allí me meten a una celda fría, con cobertores, colchón sucio, durante cinco días, 23 horas encerrado. En ese lugar me percaté que las marcas de la golpiza Segundaban. Tenía chichones en la cabeza, moretones en el cuerpo y un corte en esto, la mano que sangraba y profusamente. Si eso posible, los músculos mucho, me dolían como si hubiese corrido una maratón, pero aún así mi ánimo y mi moral ¿qué seguían qué si y siguen y vivos. fuerase gracias a la solidaridad de algunos minorías, presos que pude comer durante esos días que estuve en aislamiento por no respetar a la autoridad, razón por la que estaba castigado. Ánimo también me daban los presos que gritaban desde sus jaulas, así como el apoyo del compañero Gonzalo, que día a día Realizó eh, una simbólica protesta hasta que me levantaron el castigo Esta agresión poder, no es un hecho aislado dentro de la cárcel presiden, Algunos carceleros están acostumbrados a humillar y torturar que impunemente que que Algo que por no ningún, no ningún sé, motivo voy a hacemos, tolerar Ni con mis libres. compañeros si ni no conmigo creemos, Sé que mi actitud desafiante y sin miedo les molesta a los carceleros Pero seguiré orgulloso de mis convicciones No agacharé la cabeza ante nadie ni besaré sus votos No estaré aquí para siempre Desde aquí hago el llamado a sacar a luz cada abuso contra los compañeros en prisión, a no normalizar las torturas, a enfrentar con orgullo a los bastardos y a que en la calle se haga eco de esta situación. Un saludo de guerra a todos quienes de distintas formas enviaron sus saludos de ánimo. Ahora preparo mi cuerpo y mi espíritu para enviar toda mi fuerza en la conmemoración de los 10 años de la muerte de Barrijón, mono prisionero de guerra desde la sección de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad de Santiago Eh, principios de noviembre. No bueno, luego luego hubo una manía el día 5 de noviembre. Todo, frente frente, todo esto lo pueden ver en el en el blog grupo de apoyo a mono.blogspot.or Y quería mirar una noticia de que tenía que ver con la situación de Waterbomb que también ahora lo No metieron toda la rabia nos o vamos recién, dando cuenta que las cosas así la no la... funcionan no puede ser lógico que nos acá. echen de casa por no pagar un alquiler eh, bueno, Walter Bond, que bueno una, una vez ha leído también acá la situación de él, Walter Bond en aislamiento él, tras una disputa con carceleros el siguiente mensaje es una tra transcripción de una eh, conversación eh, telefónica con, las con, las con Walter del día primero de noviembre el 16 de octubre tuve un altercado verbal con algunos carceleros por lo que fui encerrado en aislamiento, desde entonces estoy encerrado, aunque mis privilegios son La hora hacer llamadas han cambiado a una hora al día. Realmente aprecio todas las funciona, cartas de apoyo que, no es que lógico, continúo recibiendo que que y no prometo responder a cada una de ellas. Aunque en este momento tan precario, ni siquiera tengo lápices es que disponibles, por lo que, que tardaré que un poco más de lo habitual. De Estoy bien y puede nos que nos esté aquí unas cuantas semanas vidas. más. Liberación de animal, cueste lo que cueste, no, bueno, Walter Bond, el, la página de internet de es que supportwalter.org, con doble P, pero también libertad, se puede ver se en diversos organización, -organización, diversos portales de internet, de de la internet la por ejemplo, materialanarquista.blogspot.com, que, que es de ahí donde estaba arquitecto arquitecto leyendo patente, a eh, la traducción, y bueno, gente que se encarga también de de traducir de las cartas de que hacer así como eh, si la gente de, de, de la Cisaya Agrata y bueno, con la banca, nada, con la banca, va a sonar ahora Justice Department con la canción La Última los Revolución los la y bueno, esto es del material tenemos. que están bueno que, por la que largamos hace un tiempito Justice Department, que sonábamos de una vez acá y bueno, ahí suena entonces La Última Revolución, Justice Department y la legítima con la palestra de un El recorte es un paraguento a donde ellos no le duele, no tienen nada, nosotros lo perdemos todos en la parte, por eso, eh, solo me falta perder de todo el dinero. No votaremos porque votar es delegar nuestra voluntad hacia ellos, tanto si el voto va a algún partido, como si es nulo o en blanco. Es necesitarlos una vez más, porque no queremos que se aprovechen a nosotros, porque no alimentaremos la máquina que nos aplasta, porque no le afectaremos el engranaje democrático. Nos desorganizaremos de igual a igual, sin delegar, luchando contra lo que y lo vamos entre nosotros, construyendo el camino para poder ser libres y así eh, ir creando el mundo que queremos cada uno de nosotros. Eh, se hace camino caminado contra los recorques, contra la banca, contra el patronal contra los políticos, contra la democracia por la autorización, por la solidaridad, por la actitud directa con nosotros mismos, porque única lección que verdad que importa es decidir entre o rebelarse, la libertad puede ser real ya, y por todo eso además los, los artífices de esta campaña eh, una jornada de recesión y de acción el día 19 de noviembre mi colectiva la partida sobre la esquina es Si no queda claro lo que cantaba la gente de Yati de Parmen, no sé, no sé qué es lo que se puede pedir, nada. Bueno, justo ahora acaban de enviar la gente de del blog El Activista, que es fanzineelactivista.blogspot.com Algo que realmente no lo, no lo leí, pero ya el título me, me invita a leer lo que se llama La arrogancia del movimiento animalista. Bueno, es de, es de hoy, día 8 de noviembre. Bueno, lo que tiene esto de estar, digamos, online, que le dicen. Y bueno, nada, a ver, va, vamos a ver qué es lo lo que dice esto acá la arrogancia al movimiento animalista esta es una crítica que no busca imponerse sobre ninguna opinión pero sí manifestar el rechazo a la arrogancia que resaltan muchos movimientos animalistas misma arrogancia que me ha tocado presenciar en muchas ocasiones significado de arrogancia actitud de la persona orgullosa y soberbia que se cree superior a los demás relatare un hecho que presencié en una marcha animalista de septiembre sin crueldad en chile Mientras nos dirigíamos por una de las calles de la ciudad donde la marcha se desarrollaba, habían personas humildes vendiendo vendiendo anticuchos, no sé qué serán, y los animalistas que marchaban no tardaron en insultarles y en gritarles tantas cosas que hacían que la palabra asesino se volviera diminuta ante tanta soberbia de dichos niños que poco deben, que poco deben entender de difundir una idea con respeto y humildad. Para que ésta sea aceptada o entendida por gente que también sufre la explotación de sistemas de dominación que asesina a los animales Bueno, Anticucho será bueno, algo de, de origen animal lo más seguro Y estos guachos pijoles estaban gritando cosas a alguien que también es un, un explotado, ¿no? Sin dejar de lado de que tanto la gente que venda eso, gente de tribu también practican el, el especismo rampante Así que no, no nos tienen que enseñar nada a estos niñitos, vamos O gente netamente burguesa, vamos, no tiene nada que ver la gana esto. Bueno, estos insultos me dieron a entender que en el movimiento animalista existe mucha arrogancia, ya que este se considera en un nivel superior a la demás gente que sí consume que sí consume carne, como si el hecho de ser vegano, y entre paréntesis, consumiendo productos comprados en el mismo supermercado del sistema que asesina animales, los hiciera superiores a los que sí consumen carne. Tras este hecho, increpé a los niños y les hice ver mi molestia a lo que decían, los que rápidamente me respondieron con una soberbia que yo estaba defendiendo los asesinos y yo me pregunté, asesino ¿por qué? ¿por consumir animales y venderlos? si bien es especista, todos, los veganos y onívoros somos cómplices y validamos este sistema asesino con el solo hecho de vestirnos con la ropa que ellos nos venden somos esclavos, por ello nadie es superior a otro ni nadie debe insultar con esa soberbia al otro por el contrario, como esclavos debemos estar unidos y combatir la dominación y al esclavismo Soy vegano, dice acá, pero no pertenezco a ninguna organización ni me veo superior a un omnívoro, con el que con agrado me siento a conversar y a explicarle con respeto el por qué soy vegano. Saludos a todos los que luchan en el anonimato, a los que no necesitan de una organización para luchar, a los que hicieron de esta lucha su vida, a los que están presos por ella, a los que no validan la institucionalidad del sistema, aquellos individuos que trabajan en la colectividad autónoma, a los que viven y mueren por el ideal de liberación total. La verdad que, bueno... Qué lindo cuando alguien alguien lee algo que parece que lo hubiera escrito uno mismo, ¿no? <risa> Pero bueno, es lo que tiene. este Nada, más claro agua también, ¿no? Como la canción de la miseria de tu rostro que va a sonar ahora. La miseria de, de los rostros que a veces tenemos tenemos todos, ¿no? Bueno, va a sonar ahí. La miseria de tu rostro, Dios de papel. Tan héroe como tan muerto. Y Dios de papel, bueno, dinero. Vamos eh, por saco eh, toda la seriedad que pueda Todo. tener esta porquería del programa Y con esta mierda que va a estar aquí Pura metal, que tiene que la banda de, de la gente que Bueno, ahí sonaba el... ¿Cómo es? Me me perdí. Estaba sonando algo de periódico en el que es un togolpo, estaba buscando un blog que tiene que ver con un programa de radio también, que, bueno, va en una línea, lo no digo igual, a Rebelión de Nueva York, tiene muchas cosas que, que le hacen. Es desde Uruguay, desde la radio alternativa, una radio bastante vieja, digamos, en lo que tiene que ver con la... con una postura, bueno, de radio libre, etcétera, etcétera. Y ahí sale el programa que se llama Incendio, van por el séptimo programa El blog es xincendiox.blogspot.com Y bueno, bastante crítico, a mí me gustó bastante los programas que he escuchado por ahí Por lo que veo hoy dice Séptimo Incendio, programa un programa de 124 minutitos, dos horitas y pico del Fue colgado, ahí se ve Este, martes 8 de noviembre y bueno, a la gente que lo hace este no, saludo acá y bueno, seguir para adelante con, con ese proyecto que tiene en cuenta también a, a los animales la, y muchas luchas, ¿no? y bueno, y el anarquismo propiamente dicho y estaba buscando una canción que se llama Nada Acabado que es de Nido del Cuco, que estoy casi seguro que lo que sonaba antes era, era también eso y dice así, es una canción que ha rublado por varios sitios y dice Nada Acabado Esta canción nace del odio hacia aquellos que mantienen secuestrados a los compañeros el cariño sincero que se pretende expandir para decir que no están solos que están con nosotros en cada momento en el cual desafiamos a la vida Nace de la sonrisa que se nos escapa cuando pensamos que no los han logrado atrapar, aunque a veces nos inunda la incertidumbre de que tal vez esta fuga sea peligrosamente tensa, aunque hermosamente irreductible. Sabemos que tenemos muy claro que una canción no basta, porque los muros continúan estando allí, porque las palabras son simplemente eso, palabras. Pero sepan que aquí estamos rabiosamente ingobernables y dispuestas a seguir hasta el final, porque como dijeron las compañeras, cuando sube la marea, el barco se eleva. Allí estamos en las calles tratando de enfrentar el abatir de silencio, golpe a golpe con esta gran cárcel social. No conocemos el calor de sus miradas nunca hemos hablado tal vez, pero cuando nos abrazamos o nos vemos con los cómplices, ustedes están ahí. Porque sabemos que la afinidad existe cuando nos llegan noticias y o leemos los escritos. La tormenta moja el cuerpo, la lluvia nunca borrará los versos. Los momentos, los gestos, las acciones porque no borraremos nunca con el codo lo que escribimos, lo que somos, con nuestra mano anárquica. Tomamos lo dicho por la compañera en clandestinidad, Gabriela Curilem, y decimos con todos los compañeros de aquí, de allá y de quien sabe dónde que nada ha acabado. A todas las presas, a todos los compañeros de clandestinidad, a las caídas en combate dentro y fuera de las cárceles, psiquiátricos o cualquier institución de la extensión los que seguimos tercamente insisti insistiendo ver, por la liberación total. Eh, Estamos votar, aquí, fuerza, es, ningún guerrero está solo. Nada, la, que suene. ...la opción de los idiotas, votar. La opción de los pocos espabilados, votar en blanco votar en nulo. Eh, la opción de la gente un poquito más inteligente es no. Y a la, la opción que la remata, tal es la las tres, No solo no voto, sino que trato de vivir vida del Estado y si puedo, jodiendo... Eh, El sábado a las 10 y media una muy interesante ruta histórica por el club rebelde libertario eh, con la presencia de antiguos luchadores de los años 70 que nos irán haciendo de guías entre comillas explicándonos dónde estaban los ateneos, dónde se convirtieron fabricadas desde la, la casa de Burruti, desde que se creó el barrio del Clot, hasta, hasta las luchas casi de los eh, Esto empieza a las diez y media en las puertas de la fábrica Damm, en el, la calle Rosselló al 515, a las diez y media, acabará a las dos aproximadamente, o a la una o dos en la farinera, en el bar, donde habrá un vermouth y después un picoteo, algo de... Después, el domingo, a las 11 de la mañana, hay una charla contra las elecciones también en el club En el marco de la fira de entidades de, del barrio, pues habrá una charla. La fira empieza hacia las 11 de la mañana, la charla es un poco así como espontánea, eh, probablemente sea a, a esa hora, puede que un poquito más bueno de, también el sábado por la mañana coincidiendo con la ruta histórica Arris, eh, bueno, la de Llevar, cuco, no eh, en bueno el canto del cuco el canto del cuco el nido del cuco bueno nido del cuco una, una de película, la la película la la <coughs> teléfono, antipsiquiatría podríamos de la decir la, de la, la, de la lectura de que que se puede hacer bastante interesante digamos tenía algo a las 12 una charla sobre Algo que vi que, que en, en el portal liberiabuenaeg.org, bueno, hay un texto bastante crítico, bastante largo, pero bueno, por lo menos hoy lo lo comienzo. Y bueno, a medida que se va leyendo se va se irá compartiendo o no compartiendo lo que lo que dice acá. Me pareció interesante por el tema de la domesticación y bueno, a medida que lo voy leyendo se sabrá por qué Porque lo pienso, vamos. De votar pequeño, Dice, animales de compañía, domesticación, gran error. Este artículo no, nos introduce en la problemática de los perros y gatos, haciendo la un la recorrido la de la lineal desde el principio de la, de la domesticación, la domesticación hasta los tiempos actuales y la forma en la que podemos ayudar a estos animales. La Para entender la forma en que debemos abordar el tema de los, los animales de compañía, es preciso que nos remontemos a tiempos inmemoriales, cuando el ser humano domesticó al perro y al gato. ...únicas especies que actualmente pueden convivir con los seres humanos... ...bueno, animales de compañía, es como decir también animales de granja, etcétera, etcétera... ...calculo que será, que lo dicen por, por nombrarlo, vamos... ...como uno a veces vulgarmente dice otras cosas... ...los perros... ...las personas han domesticado los perros desde hace cerca de 15.000 años... ...el perro, descendiente de directo del lobo gris, se acercaba a las personas... ...para aprovechar los restos de comida que estos dese desechaban tras ir a cazar por lo que se entiende que la domesticación de estos animales es incluso anterior a la agricultura. Las personas observaron que estos animales lagraban cuando se acercaban determinados peligros, como otros animales depredadores o bien cuando había algún animal susceptible de ser cazado. En ese momento, lo ató al costado de sus cuevas o lugares donde dormía para que vigilara durante la noche y de esa manera proporcionara mayor mejor seguridad. También, tras un proceso de entrenamiento, Se logró que los perros resultaran una herramienta efectiva para la localización de presas de caza. Allí comenzó una historia de esclavitud y en algunos casos convivencia entre el ser humano y esta especie canina. Con el tiempo, el ser humano aprendió a manipular genéticamente a los perros, experimentando con todo tipo de cruzas que les otorgaran a estos animales determinadas características para, eh, útiles para cazar. De esa forma se consiguieron perros con olfato más agudo, con mandíbulas mejor estructuradas y más fuertes, o con mayor velocidad o resistencia. Así, el hombre contaba con todo un ejército de esclavos manipulados genéticamente para que velaran por sus intereses, cada uno de ellos con diferentes cualidades en la caza. Esta, estas manipulaciones genéticas traen como resultado lo que hoy llamamos razas de perros las que como es normal suelen presentar diferentes problemas de salud sobre todo en edades adultas ya que se tratan de organismos vivos antinaturales incapaces de funcionar armoniosamente y de una manera correcta por otra parte lo que determina si un individuo animal forma parte de una misma especie que otro es cuando ambos pueden cruzarse entre sí y tener descendencia por esta misma regla de tres ciertos perros no podrían ser considerados de la misma especie que otros ya que su reproducción sería, físicamente, imposible. Esto lo veríamos si intentáramos cruzar un dogo alemán con un chihuahua, una práctica imposible de realizar. Así, vemos hemos demostrado el gran daño que las personas han hecho a estos animales, manipulándolos de forma artificial, hasta el punto de anular completamente la posibilidad de un retorno a la naturaleza tras un proceso de adaptación. Se pondrán más detalles en la zona de Nemética animal. Las personas con planteamientos animalistas estamos completamente en contra de la reproducción de, de tarros de raza, no solamente porque esto colabora con la superpoblación de animales en barreras, los que luego son ejecutados, o también en refugios, sino también por las cuestiones que se detallan en estos textos, ya que pensamos y afirmamos que las personas no tenemos derecho a manipular la naturaleza a nuestro antojo, y, me y mucho menos cuando eso supone la esclavitud y el sufrimiento. bueno Bastante interesante la posición que viene acá en, en el portal libera.ng.org Y va cerrando por el día de hoy Rebelión Animal, todos los martes o cuando o los martes que se puede, vamos De 20 a 21 horas, también hay varios de que repite, eso lo pueden mirar en el... La web del programa que es radio radio.rsk.info Y ahí ven los días que se repite Que ahora no me acuerdo porque se hizo una actualización hace poco Y no tengo a mano Pero bueno, va a cerrar el programa Mob 47 <coughs> Con la canción Animal Liberation Y bueno, hasta el martes que viene El correo del programa es xantiespecistasiemprex Arroba gm.com Y el blog es www.rebellionanimal.wordpress.com Y será hasta <coughs> la semana que viene entonces Mob 47 Animal Liberation Yo ante. Que vaie sobre A verdade era simplesmente boshprest. Villa do me quel para muta muta, picamente podal o varai. Jack Almont Revisota <poured> detalle <aliveấy> mesen va gal da energia tam da rapel coa concha It's a shock. I'm old.